ya estamos en contacto con el secretario general de la CGT justamente sobre, bueno, el tema de la promoción industrial. Jorge, ¿cómo le va? Los saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo está Marta? ¿Cómo Buen se... día. ¿Cómo, ¿Cómo le va? Bueno, el tema de la promoción industrial, ¿no?, que como sabemos se firmó ya hace algunos días, que luego, bueno, generó algún tipo de, de preocupación en algún sector, ¿no?, de, de los gremios y también de los empresarios. Ahora, ¿cómo lo ve la CGT después de haber pasado estos días y cómo, cómo lo analizan ustedes? Sí, sin duda, Sergio, este, la, la, la expectativa, bueno, la, la, la, la ansiedad que teníamos porque se firme este decreto, bueno, a veces... Eh, y aparte la, la posibilidad que no, no hayamos tenido nosotros de verlo en, o sea, en detalle. Ver La letra chica de esto, bueno, ha generado lo, lo que todos sabemos. De todas maneras... Eh, y esto lo dijimos en principio desde de, de que se firmó eh, celebramos en el sentido de que la Presidenta ha cumplido con, con, el, con el compromiso de firmar este decreto pero eh, también es claro el decreto cuando en uno de los puntos, en este momento no lo tengo a mano, si lo tengo en, en el CGT, sí. eh, habla de que tiene eh, que haber un convenio de adhesión, o sea, este es un convenio marco, un convenio general para, para, para la provincia y para las otras provincias hermanas, y por supuesto eh, da la posibilidad, o sea, para poder tener la, la, la, el efecto o la, la vigencia en esta provincia, tiene que haber un convenio... Eh, que, que el convenio de adhesión que le llama, yo creo que bueno, ha permitido. No deje de ser bueno que quede abierta esta instancia en el sentido que ha permitido que antes de que la provincia este convenio, eh, ya la, lo que sería la letra chica, bueno, poder eh, efectuar este tipo de, de, de reclamos que sin duda son más que, más que justos. Lamentablemente, nosotros creíamos que que es un vamos, iba a salir este. Como nosotros queríamos, bueno, buscando no solamente a, a preservar las la actuales fuentes de trabajo, sino generar eh, nuevos emprendimientos. Pero también sabíamos que había una oposición muy grande de la, de la ministra de, de Economía, Deborah Giorgi. La, de la de producción, Deborah eh, Y por el tema de la promoción, sí. No lo no, uh -huh. no digo con, la Provi, con nuestra provincia, sino con, con, con este tipo de emprendimientos. Pero sin duda yo creo que una falta de solidaridad de, de esta funcionaria ella dentro de, de su tarea, pero no, no, no, no sabe considerarla, o sea, poner en la, la balanza la situación de una provincia o de otra. De todas maneras, eh, si hay algo que estamos seguros, que esto va a tener el, el fin que todos queremos, que no es otro que, que salga dentro del marco que realmente convenga a, a las empresas que, que tengan interés radicarse en nuestra provincia y a su vez, bueno, poder generar nuevas fuentes de trabajo que tantas faltas están haciendo. Claro, y tanta preocupación que, que les tenía a ustedes, ¿no? Porque esto lo han venido... Peleando, luchando, ¿no?, hace prácticamente dos años, cuando la Presidenta llegó en diciembre de 2008, ¿no?, a La Rioja, para un poco comenzar ese, ese largo trayecto que los ha llevado a ustedes, reclamar, lógicamente, que haya una, una decisión, que por ahí, bueno, como dice usted, no, no son muy, a veces, conformes todos los puntos, pero eh, en sí lo que se esperaba creo que era lo que ustedes querían, ¿no?, sí la, la decisión política está tomada bueno y está está firmada pero bueno nos queda la otra parte que yo tengo tengo esperanza de que se va a solucionar porque si no yo creo que tampoco eh, sería un poco torpe eh, creo yo que la presidenta está donde está y porque justamente lo, lo que le sobra es, es capacidad yo creo que no no no no podría ser tan injusto eh, postergarnos o generarnos una una cuestión que sea, que una herramienta que, que para, para así llamarle que realmente no pueda servir porque de mantenerse esta postura realmente no nos sirve porque a ningún empresario le va a convenir trasladarse a 1200 kilómetros con todas las cuestiones que esto significa uh -huh. y con los costos que fundamentalmente el empresario lo que ve es esto si él gana viene y si no se queda donde está o, o, o, o directamente si está en un lado donde no le conviene levanta el, la far y que se va así que yo creo que en ese aspecto tiene, que haber, debe, tiene, tiene sin duda la, la, la presidenta y sin duda el gobernador me imagino que le va a hacer llegar la preocupación y tener la sensibilidad para, para solucionar este tema eh, uh -huh. serio. ustedes han notado entonces como recién lo ha afirmado usted que eh, en todo lo previo ¿no? a la firma no se sabían mucho los detalles un poco la traba era el área de producción o sea a cargo de Débora Giorgi sí Sí, sin duda, desde un principio el, el inconveniente o la traba por así decirlo mm. tuvo de, de esa área ¿sí? claro. siempre, siempre. Sumado a esto, bueno, las, las provincias que, que por ahí con también con un acto de, de, de egoísmo se oponen a, a o se oponían en algunos casos a, a, a este tipo de regímenes. Pero bueno, yo creo que la, la, la, la decisión está, el, la, la firma, el decreto está firmado, es que bueno, nos queda para trabajar por el tema de la, la letra chica que es lo que realmente va a tener un beneficio para para con las empresas que, y para con los trabajadores acá en nuestra provincia. Bueno eso es lo fundamental, Jorge sí. Reynoso gracias por atendernos y bueno vamos a estar atentos no ojalá que esto se se defina de una sola vez ¿no? y en beneficio como dice usted eh, poco a poco se vayan dando más detalles y y que la Rioja bueno pueda tener esa esa promoción que que tanto han, han peleado ustedes eh sí, sin duda estamos con tiempo, estamos hay, con tiempo, tiempo hay tiempo sí sí o sea ya yo creo lo, lo lo más importante por así decirlo no no es menos importante el contenido de todo esto no claro. la, la que la la de la presidenta está está firmada y bueno nos queda trabajar para para que bueno en un tiempo muy cortito ya podamos terminar con este tema y bueno dedicarnos a otras cuestiones que realmente hacen falta para con los trabajadores un gusto Sergio que tenga buen día igualmente para usted buen día Gracias. Jorge Reynoso secretario de la CGT